De hecho miro hacia el piso y en la guitarra no encuentro más que desperdicios de otra canción. NAMASTE Nem